I could come you wet baby

Empieza el día, de lunes a viernes, de 6 a 10, hora menos en Canarias, con Juanma Romero. Buenos días, familia, son las 6 de la mañana a las 5, si estás escuchando Europa FM desde las Canarias. Empieza el día con nosotros aquí en Europa FM, empieza el día con una sonrisa de oreja a oreja y además con las mejores canciones del 2000 hasta hoy.

Así es como vamos a conseguir que d i s f r u t e s y muchísimo de este martes. De hecho, vamos a empezar con Ana Mena y Rocco h a n t y A un Paso de la Luna. Yo soy Juan Marromero y es un placer compartir contigo el micro de Europa FM. Ana Mena, desde Málaga para el mundo. Vivo al cielo y d i o que una estrella cae. Ahora hay tiempo para un último.

どうしてれないです。

ピンソンってよその。

Cada mañana con el mejor ritmo. Despiértate con las mejores canciones del 2000 hasta hoy en Europa FM. Empieza el día con Juanma Romero.

Juanma Romero.

I o n n a be old

Música, noticias, humor y Juan Marromero. Lo mejor para empezar el día está en Europa FM.

FM cada mañana. Empieza, Empieza el día con Juan Mar Romero.

When、I got you next to me.

6 a 10, hora menos en Canarias, música, noticias, humor y Juanma Romero. Empieza el día con una sonrisa de oreja a oreja. Empieza el día de buen rollo. Lo podemos conseguir aquí en Europa FM con las mejores canciones del 2000 hasta hoy. O sea que prepárate porque si ahora mismo estás en el coche, vas de camino al curro, estás en el tren, o si te acabas de levantar y acabas de sintonizar Europa FM, te las puesto en la app. No te preocupes porque vamos a quitarte las telarañas, como te decía, con una canción que da mucho buen rollo. Swedish House Mafia y Don't You Worry, Child.

There t was a I m e I used to look into my father's eyes In a happy home, I was a king, I had a golden throne Those days are gone, now the memory's on the wall I hear the songs from the places where I was born

hill across the blue lake. that's where I had I across lake, heartbreak, first blue my I still remember how it all changed My father said Don't you worry, don't you worry child See, heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now

a chime I'm e a d y

empieza la jornada cuando acaba la jornada hola soy wally lópez y no voy a permitir que vuelvas a casa con mal rollo más wally tarde de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche hora menos en canarias si quieres descubrir otro rollo en la radio y escuchar lo que está petando en europa y en el mundo quedamos aquí en europa, en europa FM. fm europa

Más música. Más. La mejor variedad de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa. Te cambias y te vas. Por a h í fuera ya estabas despedido. De ¿Sabes quién soy? Soy tu jefe. m e voy. El jefe infiltrado. Nueva temporada. El jueves a las diez y media de la noche en la sexta. Ya disponible en A3 Player p r e m i u m Cosas que pasan y yo no te pierdas nada.

Luego, por ejemplo reír y sonreír siempre yo lo que digo e ¿eh? hay h que reírse guapa e h porque es en casa de quien te está mirando últimamente no sé me ha cambiado la risa a ver que antes yo me reía como oh, oh, oh", muy, muy tal y ú l t i m a m e n t e me río como como una zarigüeya me río como de mala un poquito de bruja del tren de la bruja sabe s la que te da con la escoba como ella v e s me la he lleva d o

Pierdas nada. De Vodafone You. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con Ana Morgade y Pantomima Full. En Europa FM. Europa FM. Sevilla 89.2.

I still miss you, miss you so. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. It keeps holding, holding on me. Come break the silence.

en Europa FM. Empieza el día con Juanma Romero. Lo mejor para empezar el día está en Europa FM.

Los musicales, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa, Europa. Es un honor para mí daros la bienvenida a la primera edición de Drag Race España. Estoy flipando. Una de vosotras va a ser coronada como la primera superestrella drag española. Empecemos. Racers, arranquen motores y que gane la mejor drag queen. Drag Race España, con un jurado excepcional.

Javier Calvo, Javier Ambrosi y Ana Loque. Estreno este domingo a las 8 de la tarde, solo en A3 Player p r e m i u m Buena suerte y no la caguéis. Cosas que pasan en Yuno Te Pierdas Nada. ¡Sorena c a s t e l s í Luego, por ejemplo, reír y sonreír. Siempre yo lo que digo, ¿eh? Hay que reírse guapa, ¿eh? Porque、ah. es un caso de quien te está mirando. Últimamente, no sé, me ha cambiado la risa. A ver. Que antes yo me reía como. Oh, oh, oh, muy, muy tal. Y、ah. últimamente me río como, como una z a r i g ü e y a ¡Ah!

Perdió como de mala. Un poquito de bruja del tren de la bruja, ¿sabes? La que te da con las c o b a s Como ella. ¿Ves? ¡Ah, madre mía! Me la he llevado. He... ¡Yo u no te pierdas nada! De Vodafone You. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con Ana Morgade y Pantomima Full. En Europa FM. Estamos cada vez más cerca de la meta. Aunque creas que ya no quedan fuerzas, es momento de coger impulso para seguir adelante.

Hacia el sprint final. Los próximos 19 y 20 de junio, vuelve la carrera virtual Ponle Freno de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete en ponlefreno.com, descarga la app y a correr. Toda la recaudación irá destinada a las víctimas de accidentes de tráfico. Carrera virtual Ponle Freno. Porque correr salva vidas. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.

Europa FM. Sevilla, 89.2.

FM empieza el día con Juanma Romero. Lo mejor para empezar el día está en Europa FM. Seguimos disfrutando de la mañana de martes, comenzando el día pues en condiciones, con mucha buena música, con las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Eso es lo que tenemos para ti en Europa FM. Luego te contamos mucho más, pero antes quería decirte que la próxima es una canción que es posible que te suene. La original se llama 9 pm. v a m o n o s 9 de la noche. Es de ATV.

Pero, o q u e pasa? Es que Topic y A7S han hecho un remix que es brutal y que suena así de bien. Desde Europa FM, Your Love. Ahora es ese momento que estás diciendo: Ah, vale, Juanma, ahora ya sé qué canción era. Venga, disfrútala.

El día, d e s p i é r t a t e con las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Soy Juanma Romero. We don't talk anymore. We don't talk anymore.

フェー

Some can heal but this won't

You k n all

a diez, hora menos en Canarias, con Juanma Romero.

「メノス m a ル」

no digo diferente digo r a た o ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está

もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう o 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、a う一度、もう一度、r う一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a もう o 度、もう一度、も e 一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、も o 一度、もう i 度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう

El día de lunes a viernes, de seis a diez, hora menos en Canarias, música, noticias, humor y Juanma Romero.

De 6 a 10, hora menos en Canarias, con Juan Mar Romero. Bueno, hace un momento estabas escuchando Golden de Harry Styles desde un disco que se llama Fine Line. Es súper curioso porque cada vez se ponen más de moda los vinilos y es el vinilo más vendido en el pasado año, imagínate. Aquí seguimos en directo desde Empieza e l Día, de lunes a viernes de 6 a 10 en Europa FM, compartiendo contigo las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Ahora que hemos llegado a las 7 de la mañana, a las 6, si estás escuchando Europa FM desde Canarias, vamos a aprovechar y vamos a ponerte una muy b u e n rollera. Empieza a sonar ya.

h y p n o t i z e r empieza a sonar palpe el disco m a c h i n e con Sophie and the Giants en Europa FM.

El día. Con Juanma Romero.

Noticias, Humor y Juan Marromero. Lo mejor para empezar el día está en Europa FM.

Con las mejores canciones del 2000 hasta hoy en Europa FM. Empieza el día con Juanma Romero. No arrancamos en Eurovisión, no.、Eh. Blas Cantó ya está de vuelta en España después de representar a nuestro país en el Festival de Eurovisión celebrado en Rotterdam. Y, y bueno, a pesar de su grandísima actuación con Voy a quedarme, que la estamos escuchando de fondo, los votos no la acompañaron y nos tuvimos que conformar con la antepenúltima posición en la clasificación final al recibir solo seis puntos.

Su llegada a España, Blas Canto ha asegurado que ha sido una experiencia lo más increíble de su vida, en un momento además muy duro para él, dejando a un lado el resultado final. Un resultado completamente opuesto al de Italia, aunque tengo que deciros algo: para mí, la favorita era Destiny, la representante de Malta.

Quedó también entre los primeros puestos, pero los que triunfaron de Lolino d fueron los representantes de Italia, que consiguieron llevarse ese micrófono、eh, transparente, vamos, que era el premio. La banda Maleskin, que se convirtió en ganadora del festival, aunque, siendo sinceros, el triunfo se vio algo eclipsado por la polémica imagen del líder de la banda, Damiano David, durante una conexión en directo. Pasaba a la cámara y se le vio haciendo un gesto extraño que podía、mm, entrever que se había drogado en aquel momento. Aunque.

Bueno, hay que decir que han hecho un comunicado negando rotundamente cualquier acusación. Han hecho incluso un test de drogas que ha dado negativo. Si queréis, podéis ver el vídeo en e u r o p a d e c n c o m para que veáis que, evidentemente, la imagen era polémica, pero al final pues no estaba haciendo nada de lo que parecía en un principio. Nos quedamos con la pedazo de canción ganadora del Festival de Eurovisión, la banda Mane Skin. Loro no sano, di que parlo.

スポーツの外に出て f るから、私は私の仕 r をしてくるから、私は私の仕事をしてくるから、私 t 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は a は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 o 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私

《「サッカー」》

ピークの音が聞こえますか

Empieza el día con Juan Mar Romero. Lo mejor para empezar el día está en Europa FM.

el、día. Despiértate í a d con las mejores canciones del 2000 hasta hoy y Juanma Romero.

「あなたはあなたのために」

Hazme j o r

Es a pesadilla e h cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana. Y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Y es por eso que mucha gente se ha cambiado a la mutua. ¿Por qué? Pues porque la mutua te facilitan e la vida y además no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Mira, si te cambias a la mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5 55 5 5 5 91 5 5 5 5 5 5 5

Europa. Más música. Más La mejor variedad de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa.

Ya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno. Pues eso lo arreglas en cinco minutos con una llamadita a línea directa. Tranquilo. Ahora, si te cambias a línea directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com. ¡Se acerca la fruta!

e Que el juego está donde tú estés. Disfruta del partido con un OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1689 euros. En tu tienda y en Mediamar.es, siempre ganas. Mediamar.

Me decían retrasada mental y ahora tengo un contrato indefinido. De tonto, nada. En la gran empresa en la que trabajo no me ven como me veían en el colegio.

En Capacis sabemos que la inteligencia límite es una discapacidad que no impide desarrollar capacidades excepcionales. Apoya la inserción social y laboral de estos jóvenes colaborando en fundacióncapacis.org. Ana, que me he cambiado Yastel con fibra y móvil por 39.95. Claro, los tres primeros meses, como todos. Que no, que en Yastel los precios son definitivos, no suben a los tres meses. ¿Y cuántos gigas dices que tiene? Fibra y 20 gigas por 39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 15 día. Más info en Yastel.com.

Imagina que comienza un partido de la selección. Te agarras al sofá, atento a cada jugada, a cada pase. Y cuando menos te lo esperas.

Imagina hacer lo mismo con una camiseta oficial de la selección. Ahora, con cada pack de galletas Príncipe, podrás conseguir la tuya. Entra en Príncipe.es y descúbrelo. Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento anti-lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.、Carglass、Pide cita en Carglass.es. Carglass Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en Carglass.es. Europa FM. Sevilla, 89.2.

¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, potes cada semana, botemanía. Juega nuestros bingos, botemanía. Disfruta a tope, botemanía. Aquí hay potes.

Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión, no hay juego. ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron añejo, dos maderas. El único ron de ocho años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos maderas. ¿De qué madera son tus sueños?

Disfruta con un consumo responsable. Europa FM Sevilla, Cines Yelmo y el cuarto i n m o b i l i a r i a te invitan al preestreno de la película Cruela. Próximo jueves 27 de mayo a las 20 horas en los cines Yelmo del Centro Comercial Lago. Te voy a dar un consejo: no permitas que te importen los demás. Todos los demás son obstáculos. Si te importa lo que quiera o sienta un obstáculo, estás muerta.

Recoge tu invitación en el cuarto inmobiliaria, en la Avenida Sánchez p i z j u á n 28, La Macarena, Cruela. Estreno el 28 de mayo en Fines Yelmo. ¿Pero tienes instinto asesino? Esa es la gran pregunta. a

Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah. I just gotta keep believing, and I've heard.

I would try to meet someone And there's so many guys you told me I deserve someone I wanna call you u p But maybe it will only make it worse I guess that I just don't know what to do with myself Cause I know it might sound stupid But for me, yeah I just gotta keep believing And I've heard

soft tune

viernes de seis a diez, hora menos en Canarias, música, noticias, humor y Juanma Romero.

Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit a n get up. f i r s shot, hipstrap, walking. A Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's, for t h e game. Nope, nope, y'all can't copy. y e a glad, m o o n walking. And this here is our party. My posse's been on Broadway. And we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And y e t I'm on. Let that stage light go and shine on down.

Soup game n d Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N D E P E N D E N T shit. Hustling, chasing dreams since I was 14 with the f o r track, busting. Halfway across that city with the back, Question Labels out here, now they can't tell me nothing. We get h a t to the people, spread it across the country. Labels out here, now they

Tell me nothing, we give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us.

So damn grateful. I grew up really wanting gold punts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got a n i t of it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like you gave a little speed to a great white shark on shark. Weep raw. t I'm e t o go up a g o n e Two sins goodbye. I got a world to see. And、oh, my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer n a h I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now.、Nah, sing t h e s o n g and it goes like. Raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching

I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.、And、I say, This is、Ooh. the moment. Tonight is.

l o Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando te dicen gira a la izquierda y tú giras a tu otra izquierda, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.

Levantad la mano los que ya estáis corriendo desde primera hora. Y ahora bajadla hasta vuestro bote de colacao. Unas buenas cucharadas, removed esos grumitos y a,、mmm, empezar bien el día. Ahora apetece un colacao. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91555555555555555555555555555555555555555555555555555 91

5555 5 Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Supera el último defensa. Se acerca la punta en u tazo. Con m e d i o m a r k el juego está donde tú estés. Disfruta del partido donde quieras con las mejores ofertas en tecnología. En tu tienda y en m e d i o m a r k e s siempre ganas. m e d i o m a r k hecho solo para mí.

En los últimos años hemos cambiado los SMS por WhatsApp, los álbumes de fotos por Instagram y las series de televisión por plataformas online. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.

Esta primavera, que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla. Okay, it, ¡Lipasán! ¡Cumple tu parte! Ayuntamiento de Sevilla. ¡A lo lejos! ¡Ya se ve!

¡Sí! ¡Es Isla Mágica! Y están los piratas, el galeón encantado y el jaguar. ¡Abran paso! 29 de mayo, apertura de Isla Mágica. Reconquista tu ilusión. Siente la llamada, Isla Mágica. Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos, enebro, almendra, pero sobre todo.

El toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda. Disfruta con un consumo responsable.

Te lo podemos decir en un perfecto castellano. Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. O en a n d a l ú e yo tan enterado que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros? Te lo podemos decir de muchas maneras. Porque las cosas buenas se entienden perfectamente. Recuerda www.ignaciautomoción.com. o Ignacio Automoción tiene la solución.

Detrás de un embarazo hay nervios, ilusión, complicidad. Y también los más de 30 años de experiencia de EmbryoCenter. Nuestra tecnología de vanguardia y nuestros profesionales con nombre y apellidos dispuestos a ayudaros a hacerlo realidad. EmbryoCenter, desde 1985, expertos en reproducción asistida. Conócenos en embryocenter.es o visítanos en Avenida de Cádiz 27 y 29, Sevilla.

¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario: ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. Cuarenta años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle

a f a n de Rivera 251 Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio. Y ahora financiación a su medida.

The music don't stop.

En Europa FM. Empieza el día con Juan m a r o m e r o Lo mejor para empezar el día está en Europa FM. Hemos abierto Future Nostalgia al disco de Dual Ipa, donde vas a encontrar esa maravilla de canción que es Levitating. Y ahora vamos a hablar, yo no sé si pudiste verlo ayer, del estreno de la segunda edición de Mask Singer en Antena 3. Durante el programa, con Arturo Valls al frente una vez más, pudimos disfrutar de las actuaciones、pues、de cinco de las máscaras.

La, bueno, Después de la votación del público, hubo una que era la menina, que fue la máscara elegida para revelar su, su identidad. Escucha esto.

Efectivamente, es una de las canciones más conocidas de、The、Cardigans, Loveful, la banda sueca de Nina Pearson. Pues la primera concursante, los,、eh, los jueces dijeron: Esta persona no habla en castellano, no puede ser. ¿Sabéis quién era? Apostaron por estrellas internacionales como, por ejemplo, Natalie Portman, Jane Fond、eh, o Sharon Stone, pero nadie se imaginaba que la protagonista absoluta sería la mismísima Latoya Jackson. Say that you need me. I can't care about

La hermana de Michael Jackson fue la protagonista de esa primera gala. Habrá que seguir viendo y habrá que seguir siguiendo a Mask Singer para saber quiénes son las caras protagonistas que hay detrás de las máscaras. Cada lunes a las 10:45 en Antena 3, la segunda edición de Mask Singer.

You think I'm crying on my own while I ain't And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby I l l be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone

And I never l i k e to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I m better sleep in g on my own Cause if you like the way You look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think

That I'm still holding on to something you should go and love yourself. And when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and try to make me forget where I came from.

And I didn't w a n t to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby I l l be moving on And I think it should be something I don't w a n t to hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never l i k e to admit that I was wrong

For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so l o when w I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you l i e

That's it.

がな。

FM cada mañana empieza el día con Juan Mar Romero.

Es 25 de mayo, hoy es el día del orgullo friki. En fin, que quedan cuatro minutos, mejor que no e n t r e en ese tema porque si no me quedo solo. Cuatro minutos para llegar a las ocho de la mañana, a las siete si estás en Canarias. Empieza el día, cada día de lunes a viernes te vamos a estar acompañando de seis a diez, una menos en Canarias, aquí en tu casa, en Europa FM. ¿Qué iba a decirte? Pues que la próxima va a hacer que pienses que es viernes. ¿Por qué? Pues porque suena Friday, Brighton, Nightcrawlers, Mufasa y Hype Man desde Europa、It's、FM. Friday, Desires, de de Sunday, Watch.

ヨー Romero。

Segundos, i llegamos a las 8 de la mañana, a las 7, si estás en Canarias, en este martes, en este 25 de mayo, empieza el día aquí en Europa FM. Vamos a acompañarte cada mañana, pues mira, con las mejores canciones del 2000 hasta hoy, con noticias, con actualidad. En unos minutos te contaremos el precio por el que se ha vendido un vídeo de YouTube. que Ahora tú dirás, ¿un vídeo de YouTube se puede vender? Pues resulta que sí, ya te lo digo, 760 mil dólares. Vamos, lo que tenemos todos en el banco, ¿no? Aproximadamente. Luego te contamos mucho más de todo esto, pero antes.

Quiero mandar un abrazo a mi amigo Wally López, que está cada tarde aquí en Europa FM con más Wally Tarde, porque fue el que me descubrió la próxima canción que vamos a ponerte aquí en Empieza el Día. ¿Cuál es? Pues una que seguro que te va a sonar. Me voy a acordar de todos los que estáis escuchando ahora de Europa FM desde la caravana en el coche, porque te vamos a animar, ya verás. ¿Cómo? Pues con esta que empieza a sonar ahora mismo. Ahora sí, ahora dices, esto suena b o n i e h Efectivamente. Majestic ha hecho un remix brutal de Rasputin.

Con las mejores canciones del 2000 hasta hoy en Europa FM. Empieza el día con Juanma Romero. Tú siempre decías que nunca te irías y no querías bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama.

Ice daño No fue sin quererte Sino sin querer Dime solo Qué prefieres Si tienes la opción De tener o temer Tú solo piensas En cómo se acaba Yo solo pienso En cómo a c a b a n é Un día me dices Me faltan las ganas Otro lo pienso Y nunca te gané Yo quise todo Porque te q u e d a r a s Ahora l o、no、pienso Con qué me quedé

ちょがとずつ。

全然違うことだけど、全然違うことだけど、a 然違うことだけど、全然違う m とだ、si、a ど、a 然違う o とだけど、全然 e うことだけど、n 然違うことだけど、全然違 d o とだけど、全然違うことだけど、全然違うことだけど、全然違うことだけど、全然違うことだけど、全然違うことだけど、全然違うことだけど、全然違うことだけど、全然 o うことだけど、全然違うことだ l ど、全然違うことだけ n 全 r 違うことだけど、全然違うことだけど、全然違うことだけ s 全然違うことだけど、全然違うことだけど、全然 o うことだけど、全然違うことだけど、全然違う e とだけど、o

ピンクの時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時

どうしたらいいのか

ピーゼータニオ

De lunes a viernes, de 6 a 10, hora menos en Canarias, música, noticias, humor y Juanma Romero.、Oh, no, no, no. <risa>

「じゃんぱそば」

「そんなに嫌いなの?」

「う <te. S 2> a きちん」「きちん」「きちん」「き i ん」「vestito mi s c e n d ん」

Despiértate con las mejores canciones del 2000 hasta hoy en Europa FM. Empieza el día con Juanma Romero. Vamos a acompañar de cada mañana de 6 a 10 en Europa FM con las mejores canciones del 2000 hasta hoy, una menos en Canarias, como siempre, en Empieza el día. Hace unos minutos os estaba comentando que hoy, 25 de mayo, se celebra el día del orgullo friki. No tiene nada que ver con esto, o sí, porque yo es que alucino con estas cosas. Charlie beat my finger, algo así como Charlie me ha mordido el dedo.

Ha sido el vídeo viral más visto de la historia de YouTube. Y digo ha sido porque ha desaparecido de la plataforma después de que sus propietarios lo hayan vendido, ojo, por 760 mil dólares. Se publicó hace 14 años, era un vídeo de apenas 56 segundos, ya no se puede ver, insisto, y mostraba a dos hermanos de tres y un a ñ o de edad y c o m o el pequeño mordía en dos ocasiones el dedo del hermano mayor, bueno, y luego se partían de la risa. Aunque originalmente se subió para que lo vieran solo los familiares de los niños, acabó teniendo, ojo,

881, 881 millones de visualizaciones en YouTube. El vídeo viral más visto de la historia de la plataforma.

Y ahora tú dirás, ¿cómo se puede vender un vídeo? Y también, ¿yo puedo vender alguno mío? Pues sí, puedes. Esto se ha vendido como un NFT. A ver si me sé explicar, porque a mí esto a veces también me suena a chino, ¿vale? Se, se trata de un token no tangible. Utiliza tecnología blockchain, algo parecido a lo que usan las criptomonedas. Ya sabéis los bitcoins y estas cosas que tenemos todos en nuestra cartera ahora mismo. Y para que nos entendamos, es un formato digital que garantiza la autenticidad de un archivo como si se tratase de una obra de arte.、Eh, así como quien es su propietario.

Ya, es que, vamos, se ha vendido por 760.000 dólares. Esto es brutal. ¿Tú también puedes hacer el tuyo? Sí. Si aprendes cómo y me dices cómo hacer el mío, yo tengo v í d e o s de mi perro Tropic, eso tiene que valer una millonada. O sea que, vamos, vamos a aprovechar. Mucho más barata la música que ponemos en Europa FM, al módico precio de 0 euros. Vamos a alegrarte el día aquí en Empieza el día, de lunes a viernes, de 6 a 10, en tu casa, ahora menos en Canarias, con Higher Power, con la nueva canción de Coldplay, que ya la tenemos sonando por aquí de fondo. Vuelve la banda.

Británica y teníamos muchas ganas de tener algo nuevo entre las manos.

She a I d I got my hands up shaking just to let you know That you've got a higher power Got me singing every second Dancing every hour Oh yeah You've got a higher power And she really saw me I wanna know

Electric, this boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. Night of the night, this joy is electric, this joy is electric, and you're c i c l i n g through. I'm so happy that I'm alive, happy I'm alive at the same time as you c a u see. You've got a higher power, got me singing every second, dancing every

y o u got, yeah, y o u got high y o u got, yeah, y o u got high y o u got, yeah, y o u got high e g y o u got, oh, y o u got high y o u got, yeah, y o u got high、yeah. y o u got, oh, y o u got high My hands up shaking just to let you know

Semana de los ofertones en Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés. Siete días únicos con ofertones como este: Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, pieza de 8 kilos, solo 89 euros. Y hay muchos más. En la Semana de los ofertones de Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés. Hasta el 27 de mayo en tienda web o app. Precios válidos en Península y Baleares.

¡Joven, se deja las vueltas! ¡Ay, me ha llamado joven, no ¡oh, m i e d a Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowey. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra al Lowey.es. Ya somos más de un millón. Cosas que pasan en Yuno Te Pierdas Nada.

Me la ha llegado. O sea. <risa> y no te pierdas nada. De Vodafone You. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con Ana Morgade y Pantomima Full. En Europa FM. Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, siete citas. Piénsalo. Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.

Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. 5-4-2. Otro día 3-4-3. ¿Cuál es el q u Otro día 5-4-1. 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días. Sí, c l a r c u á l Con el cupón diario. Cuando juegas al cupón diario y la paga de la o n colaboras e c con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. ONCE, Cuando juegas tú.

Jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas Europa FM. Sevilla, 89.2. Detrás de un momento tan importante como vuestro embarazo, en EmbryoCenter hay más de 30 años de experiencia. Profesionales con nombre y apellidos y una tecnología de vanguardia para ofreceros un tratamiento personalizado.

Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches: madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en h u e v a r del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.

Es primavera y es momento de renovarse. Por eso en Parque Guadaira encontrarás todo lo que necesitas para disfrutar del mes de mayo: moda, alimentación, decoración electrónica y restauración. Visítanos en Autovía A92 Sevilla Málaga, Parque Guadaira, donde encuentras todo lo que buscas.

Smiley Cyrus con Midnight Sky. Bueno, los que madrugamos un montón, nosotros y vosotros, nuestros oyentes, no nos privamos nunca del momento colacao en el desayuno. Es todo un ritual, l ¿eh? La leche a nuestro gusto, cucharadas de colacao, eso de darle vueltas, esos grumitos que se forman, n ¿eh? Bueno, que nos ayuda a despertarnos y a entrar en el día, a conectar. El colacao de siempre en nuestro desayuno nos hace ver el día de manera diferente. Es un momentazo. Arrancamos el día con colacao y además con una sonrisa en los labios. Música

Y desde empieza al día, pues también lo arrancamos con las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Momento para compartir contigo Habana de la mismísima Camila Cabello.

Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones.

Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en a l q u i l e r s e g u r o e s y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.

Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti-lluvia que hará que las botas de agua resbalen por el parabrisas.、Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es. Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.

Que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla. a l i p a s a m c u m p l e tu parte! Ayuntamiento de Sevilla. ¡A lo lejos! ¡Ya se ve! ¡Sí! ¡Es Isla Mágica! ¡Y están los piratas!

Si eres de los que disfrutas con cada cosa que haces, tienes que venir al Centro Comercial Los Alcores. Te ofrecemos la oferta más completa en moda, telefonías, ocio, restauración y mucho más, con todas las medidas sanitarias necesarias para que realices tus compras seguras. Certificado por SGS. Ven al Centro Comercial Los Alcores, en Autovía A92, salida 7. Los Alcores, mucho donde disfrutar. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama sub de Kia.

Desde 12,250 euros. Ahora y hasta final de mes tendrás descuentos inigualables en toda la gama sub. Financiando con Banco c e t e l e m Consulta condiciones en Kia.com. Ven a verlo a k i Tour, en el Polígono Industrial Carretera Amarilla SE30.

Las empresas buscan jóvenes que sepan adaptarse a los cambios, capaces de idear nuevos caminos, que se atrevan a soñar en grande. ESIC Sevilla te ofrece los títulos superiores en Dirección de Marketing Global y en Digital Business. Abierto proceso de admisión. ¿Sabías que uno de cada tres estudiantes consigue la beca excelencia? Infórmate en ESIC.edu barra Sevilla. ESIC, haz lo que sueñas.

¿Ha perdido datos importantes? ¿Se ha caído su disco o no lo reconoce el equipo? En F1 Informáticos podemos ayudarle. Somos especialistas en la recuperación de datos. Trabajamos todo tipo de discos duros, pendrive, tarjetas, tanto a empresas como a particulares. Realizamos diagnósticos de daños y presupuestos gratuitos personalizados a cada caso. Y solo pagas si recuperamos tus datos. Llámanos al 955 72 35 52 o entra en

F1informáticos.com F1 Informáticos. 25 años recuperando los datos que te importan. Europa FM. Sevilla, 89.2.

Sabemos lo que queremos. Es el mejor espacio del mundo. Nosotros siempre pasamos el tiempo en familia y con amigos en Club Zaudingol. Tienen de todo: deporte, ocio, cultura, parque infantil, piscina. Ellos lo tienen claro: el mejor lugar de reunión es Club Zaudingol, en pleno aljarafe y a tan solo cinco minutos de Sevilla. Infórmate en clubzaudingol.com y disfruta <risas> del tiempo en familia. Me paso las noches en.

何時か quedan。

Voz rasgada de Álvaro de Luna cantándonos aquí en Europa FM, Juramento de Sal. Oye, sé que muchas de las personas que estáis escuchando Europa FM ahora mismo vais en el coche, al trabajo o a llevar a los piques al cole, o bueno, que tenéis el carnet de conducir.

¿Os costó mucho aprobar? No sé si el teórico o el práctico.、Eh, cuesta mucho tiempo y mucho dinero, ¿por qué no decirlo? Pues vais a flipar con esto. La Guardia Civil ha desarticulado a un grupo organizado que se dedicaba a copiar en los exámenes de l carnet de conducir. Pero es que lo más surrealista del caso es la manera como lo llevaban a cabo. Y es que utilizaban receptores y cámaras de alta tecnología. Os cuento. El grupo se dedicaba a ello.

Y ofrecía un servicio completo por mil euros. Dentro de los mil euros entraba desde el transporte hasta la tecnología para copiar y aprobar el examen. Mil euros por aprobar el teórico, vamos. ¿Y cómo han desart conseguido desarticular la banda? Pues esto es lo más curioso, porque han tenido que pillar i n f r a g a n t i a una mujer mientras realizaba un examen. Y o ahora pienso en los que habría alrededor que también deberían estar alucinando con aquello. ¿Por qué? Pues, pues mira, la señora llevaba una chaqueta con un móvil dentro, pero es que el móvil tenía la cámara insertada en la parte frontal.

Que además estaba conectada a un ordenador y retransmitían directo. Y en un coche que estaba fuera de las instalaciones donde se estaba realizando el examen, pues la banda recibía la señal de esa cámara y con la página de la DGT abierta le iba chivando las respuestas a la señora que estaba haciendo el examen. Y todo, pues eso, gracias a un dispositivo minúsculo de, de Bluetooth que ella llevaba en su oído. Vamos, que mil euros por aprobar el teórico, con lo que nos ha costado al resto, esto, esto no e s t á de pagado. Pero ahora, fuera bromas,、eh, hay que sacarse el carnet, hay que conocerse.

Las normas de seguridad, más que nada, porque luego lo que tenemos en nuestras manos p u e son s 2.000 kilos de coche y, y hay que tener en cuenta que hay mucha gente por allí. Pero bueno, al menos los han pillado. Oye, y a otra cosa que te voy a decir yo también: a escuchar música aquí en Empieza el Día, desde Europa FM, de lunes a viernes, de 6 a 10, hora menos en Canarias. Vamos a continuar ahora escuchando a SIA junto a con s h a n Paul y Chitrills, una canción que empieza a sonar ya mismo. Up with it, girl, rock with it, girl, see w h a I mean, girl, ba bang, bang.

b o n c e with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang, bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. And I won't be long. Gotta do my hair. Put my makeup.

To the floor I may m e s e e your energy because m e not play no i d e n t s e y k Puppies is the thing you ever m a k e me feel weak, girl. Free, cause anytime you whine and catch it, this is like to pull it up and put it for repeat, girl. m e not touch a dollar i n m y pocket, cause nothing in this world ain't more than what you were.

Get out Ooh, the gun, Chua.

Empieza el día. Despiértate con las mejores canciones del 2000 hasta hoy y Juanma Romero.

And、come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop appending the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much

My bed sheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you Can we, can we let the story begin? We're going out on our first date You and me are thrifty, so go all you can eat Fill up your bag and fill up your plate

We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing, okay? And e v e n g e t t i n g a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. c o m e o n now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me.

Come come, come now follow now follow my lead. Come, come and now follow my lead, lead、mm、and -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a m a g n e t do Although my heart is falling to o I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new

私たちはるであた

De lunes a viernes, de seis a diez, hora menos en Canarias, música, noticias, humor y Juanma Romero.

Que os ha pasado como a muchas personas y no habéis tenido ningún siniestro durante el confinamiento. Bueno, pues atentos, porque esto es lo que hace la mutua por sus mutualistas. Además de ampliarles en la próxima renovación dos meses el plazo de sus, de sus seguros, si te cambias a la mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Vamos, no te lo pienses más, porque sales ganando seguro. Llama ya al 91-555-55555.

91 555 5555 Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Bueno, Fonsi, ¿tú qué dices? Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí?、Mm. <risa> hey, yeah.、Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó.

誰とも言ってくれてるんだ。

e u r o p a FM, cada mañana, empieza, empieza el día con Juan Mar Romero.

Heard them say it, my church offers no absolutes. She tells me, w o e r e s your the、best.

De 6 a 10, hora menos en Canarias, con Juanma Romero. Acabamos de llegar a las 9 de la mañana, las 8, si estás escuchando Europa FM desde Canarias. Oye, gracias por dejar que te acompañemos en este martes, en este 25 de mayo. Empieza el día con nosotros. Te vamos a estar acompañando de lunes a viernes, de 6 a 10, una menos en Canarias, como no podía ser de otra manera, con las mejores canciones del Dolphin hasta hoy, pero también con información. Queremos que sepas cuáles、eh, cuál son las noticias que más importantes que tenemos aquí.

O sea que Marcos Díaz, redactor de Informativos de Onda Cero, cuéntanos qué está pasando en el mundo. Europa FM, noticias. Buenos días, Josma. Pues、eh, os explicamos que Sanidad abre la puerta a vacunar con Pfizer también a los mayores de 60 años en caso de que las personas menores a este grupo de edad prefieran esperar a la segunda dosis de AstraZeneca para así no mezclar vacunas.

Lo ha anunciado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha pedido, por otro lado, rebajar la euforia con la apertura de España al turismo. Lo ha dicho tras la supresión de las restricciones para viajar desde el Reino Unido a nuestro país. No necesitan una prueba PCR negativa para entrar en España los turistas británicos, ni tampoco los procedentes de China, Japón o Australia, entre otros. De la página política os explicamos que el Tribunal Supremo prevé pronunciarse sobre el indulto a los presos del Prusel.

A finales de esta semana. Un informe que, de todas maneras, no es vinculante porque la última palabra para otorgar esta medida de, medida de gracia la tiene el gobierno. La oposición, por eso, ya ha salido en tromba en contra de esta posibilidad. El Partido Popular avisa que recurrirá a los tribunales si el Ejecutivo de Pedro Sánchez indulta a los líderes del proceso independentista. Y de internacional, os explicamos que la Unión Europea ha acordado cerrar el espacio aéreo a Bielorrusia y prepara más sanciones económicas.

Contra el régimen de Alexander Lukashenko. De esta manera, los 27 responden a la detención de un periodista que viajaba a, Lituana, a Lituania junto a su pareja. El avión en el que volaba fue detenido y forzado a aterrizar en Minsk. La Comisión Europea ha calificado como secuestro esta acción y ha pedido la liberación inmediata del periodista, quien Bielorrusia considera un disidente del gobierno.

Y ahora vamos a mirar el cielo para saber qué tiempo nos espera para las próximas horas. Juan, m a s i te parece. O sea, Marcos, pero eso me vas a dejar que lo haga yo, ¿no? Bueno, donde. De acuerdo, si eres meteorólogo, donde hay meteorólogo, el periodista calle <risa> y deja que el experto. Cuatro años, cuatro años de visitar el bar de la universidad dan para mucho. Así que dejadme un momento porque os voy a contar el tiempo. Línea Directa Aseguradora les ofrece la información del tiempo.

Empezamos hablando de lluvias. A lo largo de la mañana estamos teniendo algunas lluvias débiles hacia el nordeste de Cataluña, interior de Tarragona, Barcelona, en Girona, que irán desapareciendo pues, conforme pasen las horas. También va a llover de forma débil, lo ha hecho durante la madrugada en Asturias, Cantabria y País Vasco. Aún puede llover, pero van a ser precipitaciones、eh, no muy intensas, ni mucho menos. Y durante la tarde sí que acabará saliendo el sol. En el resto de España el día va a ser mucho más soleado, aunque por la tarde van a crecer nubes en el sistema ibérico, es decir, en los alrededores de Cuenca, de Teruel. Y ya hacia el final del día va a haber nubes bajas en Almería,

Murcia o Alicante, también en buena parte del estrecho, el mar de Alborán. Con respecto a las temperaturas, pues、eh, hoy vamos a tener máximas de 27 grados en Almería, 22 en Huesca, 33 en Córdoba. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, 25 en Madrid, 22 en Pontevedra, 22 también en Palma de Mallorca, 23 en Zaragoza y 17 en A Coruña.

Pues el coche hay muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días. Ya, veo que todavía no te has cambiado a línea directa. Tranquilo, llegan las mayores ayudas de línea directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea directa te ayuda. 917-700-917-700. 7 0 917 0 7 0 0 Consulta condiciones en l i n e a directa.com. Cuando te digo que tenemos para ti las mejores canciones del 2000 hasta hoy y a quién empieza el día, es porque es así.

9pm、llegaYourLove で ATV。

I'm g o n n

FM EMPIEZA EL DÍA メ、o n j u a n エセメ、エセメ、r o メ、エセメ、エセメ、エ a メ、エセメ、エセメ、エセメ、エセメ、エセメ、エセ e エセメ、エセメ、エ

We're flying up no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that h o t blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more、like、the way we rock、it. So don't stop like the we under light it in the way

Siempre intentamos ahorrar en nuestro día a día con los gastos. Que si promociones por la compra del súper, que si alguna oferta para viajar, ahora que ya se puede otra vez, por suerte. Pero una cosa tan fácil como es ahorrar en nuestra factura de la luz y que puede ahorrarnos además bastantes euros al final del año, muy pocos se lo plantean. Por ejemplo, hay compañías de luz y gas como FC Energía que te o f r e c e energía a precio de coste. Que ahora tú dirás, ¿y esto qué es? Pues mira, para que te hagas la idea, que vas a pagar por la energía que consumes el mismo precio que FC Energía paga por adquirirla.

Sin márgenes ni cuotas ocultas. Tan solo una pequeña cuota de gestión en tu servicio. Esto es muy útil porque puede ayudarte a que ahorres cada mes. Además, FC Energía son expertos en energía renovable y ahorro. Y esto quiere decir que sus asesores te van a hacer un estudio de ahorro.

Para que puedas ver desde un inicio cuánto puedes ahorrar con ellos, puedes llamar al teléfono gratuito 900-730-116. Mira, te lo repito, ¿eh? por si acaso. 900-730-116. O puedes entrar en su web f c e n e r g i a c o m para que te puedan asesorar, además sin ningún tipo de compromiso. Su luz y gas se adapta a tus necesidades y, sobre todo, que es lo más importante, a tu bolsillo. No te lo pienses más, oye. Y empieza a ahorrar con FC Energía.

Y ya que estamos hablando de dinero, las cosas importantes en la vida no son tener un yate ni una mansión de lujo, q u é va, hombre. Lo importante que es、pues、rodearte de buena gente. Y eso lo sabe muy bien Camilo y lo expresa de una forma genial aquí en Europa FM con Vida de Rico. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes.

ピュアの人 r 一緒に行くことができ p いです。

ピアノの世界は世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世

よくともにあったらきんにいったらきんにあた

「そうだね」

ピンポーンと行くと行くと行くと行くと行くと行く a 行く a 行く a 行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと t i と行くと行くと行くと行 d i 行 o yo no tengo pa くと r くと行くと行くと行 a と行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと行く a 行くと行く e 行くと行くと行くと行くと行くと行くと行くと

全てのフェンスは全てのフェンスは全てのフェンスは全てのフェンスは全てのフェンスは全てのフェンスは全てのフェンスは全てのフェンスは r てのフェ e スは全てのフェンスは全てのフェンスは全てのフ

FM <Risas> ¡Empieza el día!

Las mejores canciones del 2000 hasta hoy.、Europa. Saber que estés donde estés, como Vistar p r o s e g u r Alarmas, cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contratala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, si va incluido durante 10 meses.

Precio después de promoción: 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP4124. He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a línea directa y no tengo que pagar mis seguros. Línea directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto o hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com. ¡Se acercan!

Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-136-136 o calcula online en securitasdirect.es. Estas son opiniones reales de clientes de devuelta conductor. Por no tener que pagar las cuatro multas,、eh, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.

Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te r e t i r a n el carne, eso ya es un chollo. Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. De vuelta a conductor. 900-100-184. 900-100-184. Tú conduce. Grupo Reacciona.

Si tienes trabajo, por el trabajo. Si no tienes proyectos, porque no los tienes. Los exámenes, la crisis, las oposiciones, la actualidad. d b u a Date un buen respiro musical aquí, en Europa FM. m Me pones más con Juanma Romero. Una movida interactiva. Tú decides que te ponemos y te ponemos más. Más cosas que te interesan y sobre todo la música que más te gusta del 2000 hasta h o y

Seguro que lo llevas todo mucho mejor con tu música. Todas las tardes de 5 a 8, hora menos en Canarias, en Europa FM, la radio más interactiva. Europa FM, Sevilla 89.2. Esta primavera, que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla. ¡Vine! ¡That's what I'm t a l k n g about! t v a

OK, now. From the beginning.Hear it, b o y s l i p a s a m cumple tu parte.

Ayuntamiento de Sevilla. Las empresas buscan profesionales digitales capaces de liderar la creación y transformación digital empresarial. ESIC ofrece en Sevilla el título superior en Digital Business de ESIC, carrera universitaria única en el mercado. Con una innovadora metodología, bilingüismo progresivo, tecnología y opción de doble título internacional. Infórmate en ESIC.edu b a r a grado o en nuestro campus de Sevilla. ¡A lo lejos! ¡Ya se ve!

Hola, soy Nuria de Aurea Clinic y sé que este año la vida nos ha cambiado, pero no todo ha sido peor. En Aurea Clinic cambiamos de ubicación para ofrecerte nuevas y ampliadas instalaciones. Hemos cambiado para seguir cambiando tu vida a mejor. Cirugía plástica y medicina estética mínimamente invasivas con la última tecnología. Y ahora tenemos gabinete de estética dental. Disfruta del cambio en la calle Real 34, en Castilleja de la Cuesta. Más info en aureaclinic.com. Este año se lo merecen todo. Por fin ha llegado el campus de verano del c ó d i g

Club Audin, del 28 de junio al 30 de julio. Si tu hijo tiene entre 3 y 12 años, sea socio del club o no, podrá disfrutar de un verano de aventuras. Golf, tenis, p a d e l natación, taekwondo, robótica y mucho más. Siempre manteniendo todas las medidas de seguridad del COVID-19. Infórmate ya en clubzaudingolf.com y vive un verano de aventuras. Empieza el día.

Con Juanma Romero.

¿Crees que en b o t e m a n í a dispones de varias herramientas de juego responsable? Mira, fíjate los límites de depósito que tú quieras: diarios, semanales, me semanales mensuales, todo a tu disposición para que siempre juegues con cabeza. Unas partiditas y al gym, unas partiditas y salir con los amigos, unas partiditas y a cenar bien. Tus partiditas en b o t e m a n í a siempre con diversión. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.

Esto es, yo no te pierdas nada cuando chupas la última croqueta para que nadie te la quita. Tenemos aquí a una mujer que es una súper actriz, Clara Lago, con el vampiro de Cliff. Vale, te voy a hacer una pregunta de respuesta breve. ¿Te gusta el vecino? Sí. í s í é lo l sabe? ¿Cómo? o a j

Ya te perdió. No sabe. Primer titular, a Clara Lago le gusta el vecino. Muy bien. El país te catalogó como la reina verde del cine. ¿Desmientes que seas la reina? Lo desmiento. <risa> wow, increíble. O sea, que no eres fiel al país.

con el país la nación o con el país el periódico bueno pues <risa> con el país un poco los españoles que leen el país p a s a palabras no te pierdas nada de vodafone u de lunes a viernes a las 2 de la tarde con ana morgade y pantomima full en europa fm

Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de línea directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible? Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar: trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condicionesenlinadirecta.com. e

Fin puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con MyDreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank. Agencia negociadora, ¿les ha cambiado la vida? Pues.

Tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375. Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues. Jolín, llega r a fin de mes, llega a que, que no llegaba ni al día 1 y. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-790. 900-900-790.

Llama ahora, te cambiará la vida. Europa FM. Sevilla 89.2. Esta primavera, que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla. ¡Hey! ¿Qué e t o y hablando? ¡Vale! Ok, ahora. Desde el i n i c i Hítenlo, c s

l i p a s a m cumple tu parte.

Ayuntamiento de Sevilla. Ahora con Canitas, todos los servicios veterinarios que requiere tu mascota por tan solo 15,60. Analíticas, cirugías, curas, vacunas, pelados, ecografías y muchos más servicios y todo por tan solo 15,60 al mes. Y ahora si traes un nuevo socio tendrás un mes gratis. Infórmate de las ventajas en el 954-858572 o en www.canitasveterinaria.com. Recuerda para cualquier consulta 954-858572. Canitas,

La seguridad social de tu mascota.

¿Aún estás a tiempo? Apúntate a la fórmula del líder, Rapi Mueble. Bombazo de precios en más de 200 tiendas de toda España y en rapimueble.com.

¿Conoces el Máster de Tecnología y Ciclo Integral del Agua? Es un programa presencial con una clara orientación práctica en el que se transmite a futuros profesionales del agua la experiencia y conocimientos de Emasesa y otras empresas del sector. Organizado por la Universidad de Sevilla y Emasesa. Es una formación innovadora con prácticas. Abrimos el plazo de preinscripción el 1 de junio. ¿Por qué no te animas? Más información en emasesa.com y c a t e d r a del agua.es. Empieza el día.

Despiértate con las mejores canciones del 2000 hasta hoy. y j u a n m a ROMERO.

Empieza el día con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a hablarte de música. ¿Por qué? Pues porque el pasado domingo se celebraron los Billboard Music Awards 2021 en Los Ángeles. Esto a día de hoy nos suena rarísimo en estos tiempos, pero ha sido una gala celebrada prácticamente con normalidad. 100% presencial y con un gran protagonista. Y es que el artista más premiado fue The Weeknd, que ganó, ojo, 10 premios de los 16 a los que estaba nominado. Vamos, lo mismo que los g r a m m y que, que no le dieron nada porque no estaban i n o m i n a d o ni lo tuvieron en cuenta con el pedazo de disco que ha hecho. Pero bueno, en cualquier caso.

Entre los galardones que consiguió The Weekend, pues te digo, ganó el premio a mejor artista, mejor artista masculino, mejor artista hot o artista más reproducido en la radio. Por eso lo vamos a escuchar en un momento. Otra gran triunfadora de la noche es Taylor Swift, que ha tenido un año también brutal, BTS, que acaban de estrenar b u t t e r o que más, O'Day, que el canadiense, que fue otro de los galardonados en esa noche en esa gala. Escuchamos The Weekend.

Música, noticias, humor. Y Juan Marrero. Lo mejor para empezar el día está en Europa FM. m e s I c a n o what a s b u m o r You b e t t r r off r o

He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's o n And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our hearts.

Say what, don't make a sound It's life's creation I make one turn into butterflies Wake up and turn this world around In appreciation

El día. Despiértate con las mejores canciones del 2000 hasta hoy de Juanma Romero.

Probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. Because how could I ever love someone?

Drive alone past your street.

Acompañándonos aquí en Europa FM. Empieza el día con nosotros, de lunes a viernes, de 6 a 10, hora menos en Canarias. Hoy es el día del orgullo friki, en este martes 25 de mayo, y vamos a hablarte de un invento indispensable. Grandes inventos de la humanidad, pues, por ejemplo, la rueda, las croquetas y Mi Tail. ¿Esto qué es? Una cola de animal para humanos que puede controlarse con una app.

El accesorio consiste en una c o l a animal que te pones en la cintura como si fuera una parte más de tu cuerpo. Y por si no era lo suficientemente friki, pues te decimos eso: que la puedes controlar también con tu móvil, con una aplicación. Los creadores aseguran que va dirigido.

a Proyectos de cosplay que es de esta gente que se disfraza y, y o simplemente para personas que siempre han soñado con ser un animal, lo más normal del mundo, ya sabes. Bueno, la cola que se mueve automáticamente simula el pelo de animal, se puede cargar por USB y lo más interesante, como os decías, es que se puede controlar a través de una app. Y esto permite que la persona decida a través de la misma app qué movimientos quiere que vaya haciendo.、Eh, también funciona sola si tú estás un minuto sin usarla, pues mueve la cola y se hace amigo de otros perros y otros gatos. Y el, pro el proyecto es que vais a flipar porque necesitaba 3.500 euros para.

A comercializarse y ya llevan más de 56.000 euros recaudados. Así que flipa, dentro de lo que cabe, tú y yo somos normales. En fin, 9.54 minutos prácticamente, ahora menos si estás en las Canarias. Seguimos compartiendo contigo las mejores canciones del 2000 hasta hoy y también los mejores inventos. Aquí en empieza n e el día en Europa FM. Suena la oreja de Bango, Goto g r a n Invento. Este, cuídate. Detrás,

じゃあでにけ jo jar で、no si、みりがなかんしん、そしん、い

ベンリーンボクシューボール、レメロ

o e s h

No os Tengo que contaros algo triste y es que la denominación de origen Rueda no pudo celebrar el año pasado su 40 aniversario, pero lo bueno que es, pues que van a celebrar el 41 este año. El mensaje de Rueda: que no dejes de celebrar nada, que merece la pena. Así que mañana seguimos celebrando Pues que nos dejes acompañarte cada mañana aquí en Europa FM. Por cierto, soy Juan Mar Romero, que esta tarde vuelvo aquí con Me Pones Más, pero ahora te dejamos con Juan Sánchez compartiendo contigo las mejores canciones del 2000 hasta hoy en Europa FM. Besos de parte de todo el equipo de Empieza el día y hasta mañana.

Empieza el día. De lunes a viernes, de 6 a 10, hora menos en Canarias, con Juanma Romero.

Bir daha durma.

Hasta hoy. La mejor combinación del 2000 hasta hoy. Europa.

a っ

Dos Personas iguales ni dos días iguales. Y tú no eres igual que nadie. Tampoco somos iguales a nadie. Este es nuestro sonido, el sonido de Europa FM. Escucha.

Get d o n e、yeah.

Canciones del 2000 hasta hoy y los mejores DJs del mundo, como é l Tiesto con The Business, una canción perfecta para ponerle un poco de ritmo a esta mañana de martes. Y te recuerdo además que aquí en Europa FM residen los mejores DJs del mundo. Ya sabes que cada fin de semana pues te animamos el Cotarro con m a r t i n Garrix, con David Guetta, con Ami Mamburen, con é l Contiesto, con Brian Cross también. Y si te pierdes las sesiones de estos DJs, pues no te preocupes que las vas a encontrar también.

En nuestra página web que se ha renovado para ti con un montón de contenido extra, s ú p e r chula, europafm.com, y también en nuestra nueva aplicación para tu smartphone y para tu tablet, ¿vale? Ahí vas a encontrarte los podcasts de los programas de Europa FM, también las sesiones de los mejores DJs del mundo, como la suya, como la de Tiesto. Bueno, muy buenos días a todos, saludos, yo soy Juan Sánchez, tenemos ya por aquí preparada la mejor variedad de estilos musicales para que te lo pases en grande hoy con Europa FM y con Dual Ipa, que se ha a liado cierto revuelo en redes sociales.

Porque se ha mojado sobre el conflicto entre Israel y Palestina y, como era de esperar, pues ha generado cierta polémica. Así es como suena su nueva canción desde el disco Future Nostalgia. Se llama We Are Good. Buenos días.

musicales, las mejores canciones del 2000 hasta hoy.

En la situación en la que nos encontramos, lo que a todos nos gustaría es que nos pusieran las cosas más fáciles, ¿no? Por ejemplo, c ó m o hace la mutua, porque te lo ponen muy fácil. Si te vas a la mutua, además de darte facilidad de este pago, en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues venga, llama ya al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es

Acabo de cerrar mi negocio. Buf, menos mal que no tengo que pagar mis seguros. Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a línea directa? Llegan las mayores ayudas de línea directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea directa te ayuda. 917-700-700. 917-700. Consulta Condiciones en l i n e a directa.com. El nuevo Valentine's Light tiene la mitad de alcohol y todo carácter.

Así que hemos hecho la mitad del anuncio. La mitad de alcohol, todo el carácter. Valentine's. Stay true. Valentine's Light es una bebida espirituosa que tiene la mitad de calorías por la mitad de alcohol que el whisky Valentine's Finest. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.

de Mujeres sufren en silencio la violencia de género en el mundo rural. Nada puede ni debe callarte. La denuncia te hace visible. Compromiso Antena 3. Compromiso A3 Media. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma.

Que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla. a l i e p a s a n cumple tu parte.

De su sector, prácticas en empresas top, clases magistrales de chefs estrellas Michelin y la posibilidad de estudiar en unas instalaciones profesionales. Descubre nuestra oferta formativa de grado medio y grado superior en t e s u r f o r m a c i o n c o m Tesur, líder en FP. Europa FM, Sevilla 89.2. Maxi Home, la gran tienda del hogar y la decoración. Una amplia gama de productos en más de 2.000 metros donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio.

Consigue gratis nuestra tarjeta de socio Maxi Home y obtendrás hasta un 10% de descuento. Si buscas algo aquí, lo encontrarás. Maxi Home, junto al Centro Comercial Vega del Rey y El Manchón.

フィギュアの時はもう一つの時間がかかるか

じゃあ、俺は、no que no <si>。

どうしてもいいです。

Dicen que con el teletrabajo no desconectas. Pero si ahora te preparas un colacao, recoges esos irresistibles grumitos y cierras los ojos para saborear este instante. ¡Mmm! Desconecta hasta el wifi. Ahora apetece un colacao.

Si tienes ganas de fútbol, adelántate e l europeo con las ofertas de los tecnoprecios del corte inglés. Y vive los partidos desde cualquier lugar con un convertible con Intel Core y Windows 10 con hasta 150 euros de descuento. Además, con tres meses de seguro gratis. Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del de corte inglés. Entienda Web y App. Europa FM. Sevilla, 89.2. ¡A lo lejos! ¡Ya se ve!

¿Pero tienes instinto asesino? Esa es la gran pregunta.

Europa FM Sevilla 89.2 Esta primavera, que nada nos quite la alegría de cuidar juntos Sevilla. l i p a s a m cumple tu parte.

Ayuntamiento de Sevilla. Europa. Más música. Más, más. La mejor selección de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy.

you、mm -hmm.

Cause you h a d

l o r música. ¿eh? La mejor variedad. Las mejores canciones. Del 2000 hasta hoy.

you I hate you, but I was just kidding myself Our every moment I start to replace Cause now that the cornel r o c k hear are the words that I needed to say When you hurt under the surface Like troubled water running cold Well time can heal, but this won't

Mejores canciones del 2000 hasta hoy, y también, ya sabes, los programas más rompedores, como por ejemplo el que presenta Wally López cada tarde, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la tarde aquí en Europa FM, ahora menos en Canarias, y en donde te acerca, pues,、eh, todas las novedades del mundo de la música de cualquier rincón del planeta y además noticias super chulas, como la que escuchamos ayer en su programa relacionada con Imagine Dragons y con ese concurso de covers que han organizado,、eh, en el que hay un grupo de chicos de un colegio de Argentina, tienen tan solo 12 años, el colegio.

María Reina de Argentina, que están en el puesto número 2 del concurso del de cover del Follow You, la nueva canción de Imagine Dragons. Puedes ver la actuación de los chicos, que es una delicia verles ahí con toda la ilusión y todo el talento del mundo en nuestra página web, en nuestra app. Tienes la noticia con el cover e incluso el enlace para poder votar, porque todavía se puede votar.、Eh, están optando a un premio de 20 mil dólares que quieren gastar en su colegio, pues para comprar ordenadores, porque son 300 alumnos y tienen solo 10 ordenadores. Bueno, pues esperemos que ganen. Gracias a

A ese cover que se h a marcado de esta canción, que es la vuelta de Imagine Dragons. Están en Europa FM sonando ya con su Follow You. you know I got your number, number.

enough love s h e u l live a life hand in a tight glove I wish that I could fix it I could fix it for you

Este es el sonido de Europa FM. Ojo, que también este es el sonido de Europa FM. Y este. Y este también. Quédate con la diferencia. La mejor variedad musical del 2000 a

e s t i los musicales del 2000, 2000.